Ahí lo de, ¿cómo es eso? De recuerdos implantados, eh, sí, sí. lo de no, la deformación de no, recuerdos, pero eso, pero en piratas del recuerdo, cómo funciona. Sí, Claro, claro yo le recuerdo a Jack Sparrow, más bien, que, más que a, no, a Benidim, no, no, no. vergüenza. Yo que está diciendo, sacada de vergüenza. A Johnny Depp, a Johnny Depp, digo, veo a Manuel, la gente, el mota que, no, que tiene gradúate, Manuel, cadúate, el mota ¿eh? que tiene Manuel es el eh Hay yo, ofertas en ópticas eh, ahora eh. muy interesantes. Sí, sí, sí. <risas> el mota que tiene Manuel es el guapo.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 Bueno, es un cálculo. ¿Pasaron una serie de hechos? Sí, supuesto, es un cálculo. Es, pero es un cálculo informático.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 Y los premios del sindicato Y luego también han concedido medio punto En los otros premios que tienen menos relevancia Que serían, por ejemplo el, los Está de... cre creando tensión, Juanjo Juanjo, ¿qué dice ese algoritmo? ¿Qué Pero, eso no, va que no te, te lo quiero momentos? decir Pero, ¿Qué bueno, la informática? ¿Qué te el, el, el, ya termino la, la crítica cinematográfica, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles Y la, la, también la Asociación de Críticos de Cine de eh, Nueva York Esos vale. son los tres los El algoritmo seis, que dice los seis. Entonces, ¿qué es lo que dice?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 Porque no solamente... ¿Sabéis, sabéis cómo le llamaban, cómo era conocido en Estados Unidos como el Mengele americano. Imagínate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 Darse cuenta estaban siendo financiados por la CIA para ver cómo, que, cómo les afectaba la dosis de ese de ese es un poco psicotrópico con, conspiranoico que dices, ¿no? Que no, no, ¿no? se utilizó la droga y se metió la droga a propósito para Pues, eh, es lo que pone es lo que, lo, que, lo que de pone, la gente que un poco rebelde así la sabe. biografía la ha hecho un periodista americano que tiene varios galardones o sea que tampoco va de sensacionalista y es mm, bastante que, que contundente tiene pruebas, tiene sí, sí, cuando sí, está sí. manifestando eso no, la historia del MK Ultra es mucho más espeluznante y mm. terrible por real que ninguna conspiración de Chichinago de estas de las que estamos acostumbrados escuchamos eh, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa la rosa los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio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 Con Tertulia Zona Cero, con Manuel Caballal, con Juan José Sánchez Toro, con Yusef Guijarro. Una noche intensa, especial, un ojo puesto aquí, el otro en Los Ángeles, en la noche de los Oscars. Yusef Guijarro también está con nosotros. Yusef, muy buenas, ¿qué tal?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 La realidad. Eres clavadito. Clavadito, no, sí. hubo Un, Una es, castaña. No. Sí, sí. No, <risa> no, no. Mía. No, es verdad. Es clavadito. Perdemos o sea, credibilidad. Mucho, des, mucho. Diciendo esas cosas, perdemos credibilidad. Porque no, la gente no, lo comprueba. No, perdemos credibilidad, no. Hay... Hasta Silvia ha dicho... Pues es verdad. Es Uy, clavado. yo no, no he dicho nada. Pero lo he visto digo, digo... está muy guapo. Mira, yo, yo digo lo que, lo que comentaba mi hermana Esther. Por cierto, saluditos. Yo a las 4 de la mañana...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 A ver, tú imagíname con unas trenzas, con el gorro de pirata, con... Pues ya, no no, no, no pirata. con coñas Ay, que es verdad, te, Cos te, te digo, Te mucho. digo una cosa, independientemente ya de, del tema que está diciendo, Además, estás hay... ahora mejor. Porque este hombre ya está muy deteriorado. Eso sí es verdad. ¿eh? Eso Entonces, sí es verdad. Ahora tú... Y eso que él intenta... Ahora en realidad es mejor que no te diga que te parece. Porque lo mejor es que ruego. se parezca Johnny Depp a, a, a Manuel. Eso sería lo mejor La para ti. Es que él, él intenta conservarse en alcohol. Pero por claro, dentro... Claro, <risa> es, que es, es el problema que entendió mal. Cómo Oye, Manuel, va. ¿qué le está pasando a los colibríes en América? Ya que nos ha hablado Joseph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 que por pagarle a una bruja una cantidad determinada que puede orbitar en torno a bueno, los secretos pesos... igual no sé él, es la bruja o el brujo. No, no, el queretino es el brujo que se sí. cree que porque le hagan un claro. yuyo se va a cepillar a la secretaria uh -huh. o a la vecina, sí, tercero. Sí, evidente... por eso evidentemente. Por eso digo que es un queretino.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 que es eso correr hacia atrás re, retrova sí sí no hay y hay una campeona sí, sí, sí, sí. española ves fíjate ves Yo, o sea si a mí me sonaba.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 Camina hacia somos, atrás somos y correr, modernos, ¿eh? y dicen que correr hacia atrás ya es... ¡Joder! Somos la muy modernos. Leche, la imagínate leche? cuando veas a alguien a pasar el paso de cebra al revés, mirando el móvil eso, y eso. además eh, corriendo hacia atrás. Sí, pues y, sí. Es... o o, o, tú, o el otro, pero uno tiene que ir al psiquiatra.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 ahí en Guatemala como si fuese la avapiés bueno ahí, ahí algo, en Guatemala, Guatemala. Es que estamos viendo a ver si le daban el premio al, al corto Guatemala te refieres al país, ¿no? el país no es un barrio ni <ríe> una cafetería de tu pueblo sí. una... ha, ha ganado Toy Story creo ah, Toy Story 4 pues sí nada, he estado estos, estos días allí es un país que no, que no conocía ha estado poco tiempo han sido 10 días pero bueno aparte de esos 10 días cinco sí que he estado en la selva del Petén que es bueno pues la parte quizás una de las partes más eh, deslumbrantes de lo que es Guatemala porque es también donde se acumula el mayor número de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 ...de donde coges todo el agua...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 No me acuerdo cómo lo llamaba. El portador, que es un armadillo. No, no, no, no. No es un portador. Una parte de la estructura del virus para poder ya empezar a cometer se hablaba de que en cuatro semanas podía estar lista una primera vacuna que luego hay que llevarla al proceso de réplica e industrialización. ¿Vale? Pero esas noticias quedan en un segundo plano. Sí, bueno, y por ejemplo también la tasa de recuperación, que también parece que es bastante alta de los infectados. Hay una tasa de recuperación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 un montón de cosas alrededor. Esto existe, y esto es, esto una es, es real, no, no es una, una fábula. Como ha ocurrido siempre, o ¿se el cáncer, el, ébola? No, el, el ébola, que es mucho más reciente, cuando sí. aquella enfermera de Alcorcón eh, enfermó, era el fin del mundo. Sí, sí, o sí, sea, ahí sí. se sí, generó verdad, sí. un sí, caos en España, que era el Armagedón, sí, era sí, el apocalipsis, sí, sí, era además, Ajenjo. Sí. El, o sea, po, el pobre perrito. Claro. Entonces, siempre surgen oportunistas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 si os fijáis, en Occidente, en países como España, nos da pánico el contacto físico. Cuando tú entras en un ascensor, todo el mundo lo que hace es pegar la espalda a la pared, lo más alejado posible del otro. Cuando te vas a viajar en un tren o en un Bueno, y bus, si son por... chinos ya... Bueno, si no son chinos ya, te... Ahora, ¿eh? te vas por las con... escaleras. <risa> te por a ver, las nosotros venía a contagiar algo. Pero en otras bueno, culturas, depende, en otras culturas el contacto físico es mucho más, más practicado de lo que hacemos aquí.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 diferente esta especial hoy la rosa los ventos en la sintonía de onda cero vamos a estar unos minutos más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 Habrá más en de la Zona Cero de esta noche en La Rosa de Vientos en Onda Cero con Giuseppe eh, Guijarro, con Juan José Sánchezoro y con Manuel Carveal. Gracias. Gracias. Ahora hasta la próxima.